Pero por eso la, yo tengo acá el, el informe de la, de la, de la comisión no, estamos ya ahora con la con oficio del para integrante la comisión mixta esto deberíará verse la próxima semana formarse la, la comisión mixta y espero que vaya ley dentro del dentro del mes de abril hubiera correcto hubiera de acuerdo a la tramitación yo no, no soy parte del, de la comisión de gobierno interior Estoy en la comisión de contribución pero estamos al tanto y estoy menos por Trancal, senador Quintero que nos ha mantenido informados que me, me ha hecho las visitas para, para poder hacerlo, entonces esperemos poder tenerla, la no la próxima semana, pero al menos dentro de, la, de abril, de la, de las sesiones de abril. Ya despachado esto, yo les propongo que tal vez despachado esto poder generar una reunión un poquito más de trabajo porque Digamos, me plantean varias cosas, yo las anoto acá sí, está, está y, y, y para darle respuesta porque algunas puedo darle respuesta, otras son temas más del ámbito local o del ámbito del ámbito eh, digamos de, de, de, regional o municipal y eh, yo creo que hay algunas cosas que claramente podemos también incluir más bien para, el, para lo que son las nuevas leyes de presupuesto, me, me interesa lo que sea Minerva que me los convenio, yo creo que hay un abuso porque en definitiva una verdadera planta paralela que terminan con casi un tercio de funcionarios que hacen gestiones municipales pero son es una suerte de subcontratación es. y son colegas porque sí, comparte con ellos pero están a honorario están con programas convenios que no tienen no tienen y siguen distorsionando la, la, la, la carrera funcionaria y siguen distorsionando más la gestión y con los mismos recursos, con la misma capacidad así que eso pues, yo les, les les propongo que nos podamos juntar un, en un una, tal vez una reunión más de trabajo más yo les pediría también así como ustedes me hacen observaciones eh, yo trato yo hago una vez al mes sesiones de, de audiencias para todo yo les pediría también que para que seamos más ordenados que me plantearan cuáles son los temas que, que, que uno quiere hacer porque cuando a me dicen un tema yo me preparo mis carpetas mi equipo me prepara un tema entonces cuando cuando <ríe> vomitamos todo lo que hay termina siempre yo digo que es como tolerancia cero que todos hablan pero no tomamos acuerdo me gusta hablar tres temas pero decir ya en esto yo voy a hacer un oficio yo voy a tener entonces uno se va como con la tarea para la casa y, y puede argumentar o puede o podemos coincidir o quizás podemos clarificar posiciones equivocadas que tenemos tiene usted o tiene uno puede decir mira sabes quién está el proyecto entonces yo creo que sería bueno para la próxima reunión que pudiéramos como fijar un, un temario que Poco previo porque eso más me permite a mí eh, dotarme de, de información o los convenios los anoto acá, no toca viniendo pero no, no lo tengo cuantificado entonces me, sí. me hace ruido pero no no el protocolo eh, sánchez castellón tampoco tengo, el, tengo el, el la minucia del, del, del, del detalle más bien con el detalle de del proyecto de ley que es el entonces por eso les, les Es el, el primer encuentro con eso claro ¿Sí? y el, el, pero senador aparte de eso eh, quizás lo, lo, lo regional o como una gente dice y por eso Sandra está acá a nosotros también nos interesa que, que los senadores aunque sea una materia ya más localista se entreguen en el salón porque digo particularmente nuestra alcaldesa habla mucho del respeto a la mujer tenemos un montón de programas hasta la casa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 Yeah. situaciones ilícitas o o, o, de, o de maltrato pero conductos regulares cada cada instancia tiene que ser respetuosa de sus su temas además hay que entender yo como senador no tengo facultad de fiscalización los diputados son los que tienen la facultad de fiscalización nosotros no tenemos facultades de, de fiscalización para yo pedir informes sobre la comisión o el proyecto, el decreto, no sé cuánto yo no tengo esas facultades constitucionalmente no no, no, no son, yo tengo capacidad legislativa tengo capacidad de gestión tengo capacidad, entonces, por eso es súper bueno cuando ustedes tienen información de distintas situaciones eh, eh, anticiparlo mira, senador, tenemos este tema esto, y yo les puedo decir esto puedo, esto no puedo esto, esto va por acá pero yo, insisto, me gusta ser muy respetuoso de, no, la, no de, la, de las cosas a mí no me gusta que me manden mensajes y yo tampoco ya yo tampoco llevo mensaje una definición doctrinaria de que tengo de ¿Cómo será feta? Está no se respeta, se respeta, se, a mí me basta con que diga o sea, yo no le ciento like. No, ¿y le usted me ven defendiendo algo algo que sea indebido? Sí, sí, tengo sí. particularmente con con Toño la confianza para decirme, Alfonso esto o esto otro, o sí. no puede escuchar con información, pero usted no me van a ver a mí defensas colectivas. Así como creo que hay funcionarios que cometen errores y no claro. no creo en la defensa colectiva creo que hay autoridades que cometen o sea, la cosa objetivaobjet que no respeto a la, a la, a la a los derechos de, de esto, antes que nada son trabajadores vaya a ser funcionarios si son santos sí. son directivos son trabajadores y todos trabajan el mes para hacer su uh -huh. paran bien para mal, para eso están las calificaciones para eso están los, los procesos en los procesos sancionatorios que les caigan nos tiene corresponde entonces en eso creo que, que trato de ser trato de mantener un, una, una una yo defensa corporativa no Yo únicamente le se le agradece y valorada la declaración que es lo único que hemos pretendido nosotros no es que estuve partido ¿Mm? ¿ya? Y se ponga en la gilita solamente creemos nosotros que usted se merece al menos la información y el conocimiento de lo que pasa en las comunas en general de ahí que usted como el gobierno bandera lo califico, ya sabe que yo no voy a, a estar hablando eso lo tengo más que claro, pero creo que también de repente en, en, ni siquiera hay que utilizar, lo cierto la, la, la confianza o la amistad de decir no, no yo sigo los productos legulares o sea, la, la, la federación, las asociaciones me mandatan y yo digo que señor senador fíjese que en la región en el tema laboral está pasando esto tómenlo como información correcto, correcto correcto y, decir, y, la, incluso a la... lo mejor siempre la información por escrito porque la información por escrito sí, queda sí. la reunión se cae, no, no llegó el, la, el, el que denuncia o, o lo planteó mal el dirigente yo siempre lo digo lo, los documentos son los que más ayudan para, para clarificar la, las situaciones, para eso están los tribunales sí. están la contraloría, están los, los procesos, pero creo que Además esa es su tarea, pues, es su tarea eh, eh, denunciar o defender o clarificar o puntualizar los errores.